Totalmente. ¿Qué? ¿No escuchamos? Creo que nos están hablando. Ah, ya te escucho. Eh, ¿Sí? Preparados. No sé. Hasta donde se puede. Eh, bienvenidos a Café Ácido, eh, ese programa para los amantes de la bebida cafetoidosa y con una alta dosis de sabiduría populachera. Eh, yo soy El Topo y les doy la bienvenida al quinto programa, sí, ya estamos en el programa número 5. Y como somos un programa didáctico, si a usted se le ha olvidado cuál es el número 5, voltee a ver su mano. Si usted no ha perdido un dedo o es un fenómeno, ese es el número 5 y es el programa en que estamos el día de hoy. ¿Me acompaña? Hola, ¿qué tal? En el año de 1917, Franz Kafka sufrió su primer ataque. Él tenía una enfermedad crónica y ese día se la, se la diagnosticaron. Mientras en el pequeño poblado de Zapotlán el Grande, aquí en nuestro glorioso estado de Jalisco, Nacía Juan José Arreola, uno de los más grandes escritores que ha dado nuestro país. Mi nombre es Andrés Cavalcanti y como dijo mi estimado amigo El Topo, este es el quinto programa de Café Ácido. Sí, ya es todo un milagro que hayamos llegado al quinto programa de este café que le sirve a las personas para... Para ampliar sus conocimientos o quizá para reducirlo, ¿por qué no? Creo que también hacemos mella en lo que las personas ya aprendieron. De alguna manera ¿Estás lo ¿Estás tratando de, de decir que de alguna forma estamos socavando todo el, el, el bagaje cultural que ya tenía la gente antes de escucharnos? Pues quizás sí, quizás le ponemos un poco de lodo, enlodamos ese ¿Estamos conocimiento. ¿Estamos enlodando esa bonita alfombra que tienen de conocimiento? Sí, en nuestro pobre intento, en nuestro miserable intento por ayudar a la cultura y a la sabiduría creo que la menospreciamos y la rebajamos a, a unos grados que no que no deberían de ser señor bien, Me siento bien, tan me arrepentido todo. creo que está siendo demasiado humilde en este momento es cuando yo te trato de convidar a volver al camino recto esa senda que hemos emprendido hace algunos programas en el que nos proponíamos educar a la gente qué cree que logremos hacer eso me parece que gente. lo estamos haciendo llevamos quinto este es nuestro quinto programa Si en los últimos cuatro programas hemos educado a la gente no sé qué estamos haciendo aquí Pues yo siento que solo venimos a decir un número de cosas mientras pasa el tiempo y a veces esas cosas no tienen mucha relación unas entre otras, quizás lo único que mantiene unido este tejido que conforma el café ácido son esas palabras y esos intentos de, de erudición, esos pequeños destellos que hacemos. Bueno, si usted piensa como el topo o piensa algo diferente, puede escribirnos en Facebook para decirnos qué es lo que usted opina sobre este café ácido. Ya vamos en el quinto. Escúchelo completo antes de darnos su opinión porque puede que cambie radicalmente su forma de pensar. O puede que se complete y diga... Sí, comencé pensando que eran unos idiotas y he terminado pensando que son unos idiotas. Sí, como el otro día una amiga me decía, yo pensé que su programa iba a ser una vasca. Y ahora estoy segura de que es una vasca. ¿Pero qué es una vasca? Es algo que surge de un largo proceso digestivo. Por supuesto, porque para que haya una vasca, primero tiene que introducirse el alimento. Sí, nosotros hacemos eso. El alimento, el que es el conocimiento, está allí en el ambiente. Y ahora nosotros, te estás mostrando como un macho proveedor. Eh, casi, casi. No, más bien como un estómago. Un estómago. El, es. el alimento está ahí. Nosotros se lo traemos a la gente digerido, puesto de una manera más fácil, con sus elementos mínimos... Pero Estás diciendo el... que le damos a la gente bocados masticados. Sí, así es. En, el pro... en ese proceso digestivo que llevamos a cabo hay el peligro de que lo que resulte sea, pues, un excremento de, de las erudición. miasmas, de las la cultura, que es lo que cultura. al final algunas ocasiones comunicamos a través de este micrófono. Pero será ese será el reto que seguirá nuestro amable auditorio, entre las miasmas, entre la inmundicia, sacar aquellas perlas de... De conocimiento que hay en nuestro programa, pero como lo hemos dicho, casi todos son miasmas verdaderamente. Miasmas reales y quilates. Pero nosotros tenemos un momento del programa para intentar solapar, limpiar un poco de esa podredumbre que creamos y es nuestro claro. momento de... Las ratas, erratas, cuando hacemos la expiación de nuestros pecados, cuando decimos alegre y convicciosamente nuestros errores de los programas anteriores Que vaya que si sí los hemos tenido, pero bien, eh, el programa pasado, si mal no recuerdo, estuvimos hablando de mundos alternos, de... dimensiones eh, que se abren a nuestra realidad. De aquellos panoramas que no están precisamente frente a nuestros ojos o que no son visibles por nuestros ojos. Sí, eh, tuvimos, eh, digamos, algunas pequeñas mellas en este caso. Por ejemplo, se nos pasó a mencionar que muchas veces estos mundos son tomados por sistemas teológicos para decir que existe una gama de mundos en que existen muchos seres con cierta evolución espiritual distinta. Así nosotros estaríamos en el mundo de los hombres, por ejemplo, y habría otros mundos más sutiles, quizá de ángeles, de hadas, de elfos, de espaguetis gigantes, qué sé yo, no como me importa. Como el mundo de los gusanos, ese mundo vermiforme que tanto amaría Lovecraft, en el que la gente se arrastra por las calles para poder ir a su trabajo. Es como el tren suburbano, uh, eso de las 7 de la mañana. O como el macrobús que también tiene este tipo de imágenes. Sí, muy desagradable. Y hablando de mundos, ¿qué le parece si si pasamos a, a nuestro mundo, señor Cavalcanti? Pasemos a nuestro mundo, estimado Topo. Y ha habido un suceso que deberíamos de anotar con, primeramente, con el mayor de los cuidados, queriendo ser respetuosos claro, ante con, todo. Claro, con la mayor diplomacia posible, y dado el, que este es un momento muy importante. Y un tacto casi proctológico para Pongámonos tocar. Pongámonos los guantes, de Eule. Si hablamos del... Lamentable fallecimiento del escritor mexicano Carlos Fuentes, que ha sucedido hace poco tiempo. Hace cuestión de horas, aún cuando suceda dentro de un año o hace un año, podemos cronometrarlo en horas y digamos que fue hace unas horas. Sí, es tan reciente que se siente todavía su espíritu vaga aquí. por aquí. Me imagino, le eh, recuerdo una anécdota a mi estimado topo Adolfo Bioy Casares cuando se entera de la muerte de Borges. Se entera en un kiosco de periódicos y libros y entonces cuando le dice el el, el hombre del kiosco que Borges ha muerto en Ginebra. Y Casares queda conmocionado y camina por la calle unos metros mientras se dice a sí mismo. Estoy dando mis primeros pasos en un mundo sin Borges. <risa> bueno, de cierta manera podemos decir que este es el primer programa que... En un mundo sin Carlos un, Fuentes. Sin Carlos Fuentes. Y de cierta manera es a lo que vamos a comentar. Eh, pues sí, Carlos Fuentes, ¿quién le puede negar todos esos méritos literarios que, que el tiene? Papa tiene? Eh, sí, el Papa tiene el poder suficiente para hacerlo, pero esperemos que el Papa no lo haga. Ojalá no lo haga, porque nos dejaría sin autores. Sí, sí, sí, si sí, se agarra desprivilegiando a todo mundo. Pero bueno, eh, no queremos hacerme en ello, es un gran escritor y será recordado por mucho tiempo sus textos. No me sorprendería que dentro de poco tiempo las monedas de 10 pesos tengan su rostro. Sí, sí, sí, o, o algo peor. Pero bien, eh, lo que queremos hacer hincapié es todos esos programas que ahora abundan en la tele... Eh, aprovechando este fallecimiento y hacen sensibles condolencias Hacen verdaderos comentarios acongojados sobre la muerte de Carlos Fuentes Siendo que creo que no han repasado ni una de sus líneas La mayoría de ellos no lo han hecho He visto cientos de fotos en internet de gente abrazada a Carlos Fuentes Que seguramente no sabían quién era Carlos Fuentes Pero que ahora que está muerto suben sus fotos al Face para ser popular Sí, en el caso que yo le decía hay programas incluso de espectáculo, de chismes el Que usted imagine la cosa más mundana Me parece Coméntala. que Patti Chapoy comentó la muerte del de, de señor Fuentes Seguramente Patti Chapoy comentó la muerte de Carlos Fuentes Y bien, eh, vamos a, de cierta manera, nosotros también vamos a rendir un homenaje a Carlos Fuentes. ¿Qué clase de programa sería este si no lo hiciéramos? Sí, en primera instancia, lo vamos a invitar a la lectura de Carlos Fuentes, que es inevitable, ¿no? Lea sus obras como Aura o... La muerte de Artemio la muerte Cruz, o el, la región viejo, más transparente la región más cumpleaños, transparente, cumpleaños, una infinidad de obras, porque Carlos Fuentes es un autor muy prolífico. Exactamente, alguna vez leí en una entrevista a Topo que Carlos Fuentes decía, explicaba su forma de trabajar la literatura, él decía que llegaba a las 8 de la mañana a su oficina y religiosamente leía cuatro horas los periódicos, las revistas, los libros, cuánto tenía a la mano en su biblioteca, para después terminar y escribir cuatro horas seguidas. Sí, creo que Carlos Fuentes es de estos escritores que manejan este concepto del escritor como artesano, el escritor que, perdona la palabra, le chinga para estarle escribiendo. Pues es una expresión bastante lógica, mi estimado Sí, le está talacheando para Imaginemos escribir. Imaginemos a este Carlos Fuentes como la pequeña hormiga que carga el prodigioso miligramo, que es, es, es único, pero lo carga... En su espalda débil y tortuosa, porque es muy pesado. Entonces, si Carlos Fuentes se mató, por así decirlo, dio su vida escribiendo, usted, usted por lo menos devuélvale algo leyéndolo. Lo único que podemos hacer por él ahora es leer. Y si no es así, Café Ácido le quiere brindar esas herramientas de erudito barato para que pueda comentar acerca de Carlos Fuentes sin haberlo leído. Y usted quede bien con las personas. A continuación escucharemos una semblanza erudita de Carlos Fuentes. Por ejemplo, usted puede llegar y decir, bueno, Carlos Fuentes es un escritor que creó la mexicanidad de mitad del siglo XX a través de su representación de la Ciudad de México y las fuerzas políticas, sociales y culturales que ejercían en él. Por supuesto, tienes mucha razón. Carlos Fuentes fue uno de los grandes artífices de la mexicanidad del siglo XX. Sin él no podrían existir las obras que ahora conocemos como el Gran Cine de Antonio Aguilar. Eh, su pluma incomparable eh, creó una multitud de mundos increíbles... ...que vienen a componer los diversos aspectos de la sociedad... Y como lo veía a través de nuestros comentarios, no estamos diciendo nada preciso de Carlos Fuentes. Realmente no decimos nada. No, se puede manejar por cualquier autor o para cualquier libro. Y muchos de estos comentarios que, que decíamos, hemos visto en la televisión, se refieren a eso, ¿no? Por supuesto, usted puede cambiar el nombre de Carlos Fuentes por el de que, el que usted quiera. Piensa en Monsiváis. Hace un año, dos años, que nos abandonó Vice. Se decía exactamente lo mismo que ahora se dice de Carlos Fuentes. Sí, no. son como frases prehechas en las que nada más le. Claro, le neces... como de, hoy leí en el periódico una, que, una frase que decía: México pierde a su gran pensador. Y lo mismo se pudo haber dicho de encabezado, de Octavio Paz. O... De Octavio Paz se dijo lo mismo. ...o de que Dios no lo quiera, de Raúl Orbañanos no, no, no, por Dios, Raúl Orbañanos no, no me digas eso. ¿Qué sería del gran pensamiento futbolístico mexicano sin Raúl Orbañanos André Marín está bien, pero Orbañanos no, por Dios. Sí, por Dios, primero que se muera José Ramón. O que muera José Ramón se detendrá el mundo. Sí, y entonces se dirá, hemos perdido a ese gran cronista mexicano. El gran cronista mexicano, y siempre vendrá otro gran cronista mexicano... ...y siempre morirá otro. Sí, pero hoy en el marco de la muerte de Carlos Fuentes, queremos... Rendirle un homenaje, lo estábamos diciendo, y este homenaje va a ser muy peculiar. A diferencia de otros programas que fecha para hacerlo, nosotros rendiremos un homenaje a Carlos Fuentes en este programa, sin hablar de Carlos Fuentes. Efectivamente, porque vamos a seguir esa filosofía borgiana, cuando a Borges le preguntan por qué hay que leer sus libros, qué hay de bueno en sus libros, Borges responde, no lean a Borges... Borges no es un buen escritor, lean a otros, hay tantos otros, es lo mejor que puede ser. ¿El libro hacer. vaquero, por ejemplo? El libro vaquero lo leímos, ya no lo hemos soltado desde entonces. entonces. La otra mano la tenemos ocupada, pero con una mano no hemos soltado el libro lo vaquero. Lo bueno es que es un libro pequeño y no necesitas las dos. Así que bien, rendiremos este homenaje a Carlos Fuentes, hablando de un escritor que le gustaba a Carlos Fuentes o que por lo menos tuvo cierto interés sí, por él. Sí, definitivamente le interesó este escritor a Carlos Fuentes. El escritor al que nos estamos refiriendo, mi estimado Topo, es nada más y nada menos que... Ambrose Ambrose y Beers. Beers. Este es un escritor que... ¿Podemos repetirlo? Me gustó en como real, lo dijimos. todos todos Ambrosi Beers. ¿Podemos repetirlo al revés? Beers Ambrosi. Ok, ok. Una, dos, dos. tres. Beers, Beers Ambrosi. Ahora ah. digámoslo en acronismo. No, no, ya, paremos bien, antes bien, de que nos maten las personas que nos dirigen y producen. Bueno, están sacando unos machetes, pero no creo que sea por nosotros. Eh, y te encendidas. Bien, hablábamos de Ambrose y Beers, este escritor norteamericano de... Fines de 1800, vamos a tratarlo en este programa... Aspectos de su biografía, ¿por qué no? Porque eh, ¿por qué no? Siempre podríamos hablar hoy de la biografía de Carlos Fuentes, pero eso ya lo están diciendo en todos lados. Sí, podríamos hablar de los libros de Carlos Fuentes. Pero eso lo están diciendo en todos lados. Hablemos de los libros de Ambrose Birs. ¿Qué quizás leyó Carlos Fuentes? ¿Qué probablemente leyó Carlos Fuentes en sus 83 años de vida? Seguramente leyó alguna vez sus libros. Sí, también nos interesaremos quizás un poco por el pensamiento cínico de Ambrose Birs y cómo llega a. al ciertos conceptos interesantes que no sé si Carlos Fuentes los compartiría, pero. Pero seguro los. Lo, falleció. Lo... Ya, ya no le podremos preguntar, es lo malo. Y eh, regresando un poco al pasado, como siempre nosotros volvemos en el tiempo, nuestro programa pasado trataba de realidades alternas, de mundos imposibles, quizá incluso. Y creo que se hace una hilación con Ambrose Birs en este punto, porque Ambrose Birs tuvo una vida tan excéntrica. Pero tan excéntrica que bien podría ser de otra realidad este señor ¿Y bien? Pues vamos a, a dejar este primer eh, eh, bloque de café ácido Me parece bien, ya me está de esta porquería Me imagino, tenemos que enjuagarnos la boca en este y momento escupir. Para poder eh, seguir, tomar otro, café de, otro trago de este cafecito Vamos a dejarlos con una canción que seguramente le gustaba a Carlos Fuentes Porque mezcla la mexicanidad con la contemporaneidad de nuestros tiempos Esta canción es de un grupo que se llama Todos tus muertos y el título de la canción es Tu alma mía. Escuchémosla y regresamos ya para hablar de la biografía de Ambros y Virs. ¡Venga! <risa> ¡Venga! <risa> ¿Seguimos o okay? qué? Sí, sí. La biografía. Uh -huh. yes. <risa> <risa> Fue tan malo que ya... <risa> Todos son críticos en este mundo. <risa> Llamó el Papa diciendo que tenían que acordarnos. Ajá, ¿haces el regreso? Okay, no? ok. Pero primero regreso al programa. Sí, el regreso del programa. O. Oh. Sí, sí, Ave Dios. O oh, yo hago el regreso para que. Ah, tú haces el regreso. ¿Hago el regreso y empiezas a comentar la biografía? No. Hago el regreso y empiezo a sí. comentar lo digo. Okay. Diles que... ¿Ya le seguimos? O... ¿Sí? <risa> Hemos regresado. Este ya es el segundo bloque de este capítulo de Café Ácido. Como ya les hemos dicho, vamos a hablar de Ambros y Beers en lo que resta del programa. Me parece, mi estimado topo, que deberíamos iniciar con una biografía, no sé qué piensas tú. Sí, porque de muchos escritores conocemos su obra literaria y posiblemente su obra literaria sea muy interesante por sí misma, pero su vida quizás era de flojera, una vida típica en que iban al súper... Trapeaban su casa, cuidaban, cuidaban los trastes, cambiaban los pañales. Sí, o le cambiaban los pañales al gato, si eran personas le, muy extrañas. Le cambiaban los pañales a él. O y mandaban al bebé al centro comercial. Bueno, como no, sea, esas es, cosas no nos diferentes. interesa la cotidianidad. Pero en cambio la biografía de Ambrose por sí misma es muy interesante. Tan interesante creo yo que, que el final de su vida que abordaremos al final de este bloque oh, claro. interesó a Carlos Fuentes de tal manera que escribió una, un libro sobre él. que es gringo viejo, y ese es el porqué de que hacemos un homenaje a Carlos Fuente hablando de, de Ambrose Ambros Beers. Beers. Oh, pues bien... ¿Con bien, qué naturalidad nos sale a coro? Es como si nunca lo practicáramos. Sí, tres noches ensayándolo sin dormir. Ajá, bueno, ¿Eh? pero no ensayábamos eso. En fin, déjalo así. Ambrose Beers nació en Estados Unidos en 1842, Como ya habíamos dicho, es uno de esos personajes raros, excéntricos, que uno los ve y dice, ¿de dónde salió este Su vida hombre? interesa por sí misma. Si no hubiera escrito una sola página, quizás su vida sería interesante por sí sola. Quizás no la conociéramos muy posiblemente, pero... O quizás sería muy, muy interesante, como estas biografías que les ha dado por escribir últimamente a los historiadores, que son sobre gente totalmente desconocida, pero que han marcado la historia de un país, de una nación, incluso del mundo entero. Ambrose Biers puede ser un personaje así, porque hizo un gran recorrido por el mundo, pero decíamos que nació en Estados Unidos... Nad Sí. En Estados Unidos. Ya no bueno, lo interrumpo, Deme una cachetada la siguiente vez que lo interrumpa. Bueno, dejemos a Ambrose Virs nacido allí para decir cuál era su nombre completo porque desde su nombre era realmente de talante este hombre. Su nombre era nada, nada más y nada menos que Ambrose y Gwyneth Alarico. Tres nombres, tres bonitos nombres, todos muy representativos que marcaron sin duda la vida de este hombre. Eh, Ambrose se eh, nació... De su papá y de su mamá. Bueno, nació de su mamá, hijo de su papá, pero como quieras, no importa. Su padre era Marco Aurelio Tácito Virs, entonces el padre... Bueno, me no... lo puedes repetir, por favor. Marco Aurelio Tácito, era muy tácito el señor, todo lo hacía llanamente y directamente, y o en sea, una tacita, le... por eso era tácito. Todo lo tomaba en una tacita Ajá, entonces a este, bueno, a este buen señor, a los 11 años de Virs Se le ocurrió suicidarse enfrente de su hijo Ah, qué ocurrencias tiene la gente Sí, así, me voy a dar un tiro en la cabeza Imagínate que, que llegas de la escuela, o, o imagínese usted, estimado radio escucha Llega usted de la escuela y su papá le dice Hey, pequeño Ambrosio, ven acá, tengo algo que mostrarte Ya voy, papá Mira, Ambrosio, esto es una pistola y le voy a meter una bala ¿Y ahora quieres ver mis sesos? Pero bien, quizás a y no le impactó tanto la, la muerte de su padre porque a los cinco años Ambrosius aparentemente... Había tenido cierto conflicto con su hermano. y... Ya tenía escarceos con la muerte, digamos. Ah, y como cualquier niño de cinco años, ¿qué hace un niño de cinco años? Lo más cuando... natural, tomas un hacha. Tomas un hacha y le cortas el pie a tu hermano. Es lo que haría cualquiera. Sí, entonces estos son los acontecimientos de Ambros y Virs en cuanto a su infancia. Ahora, exactamente, tiene 11 años, señores. Ambros y Virs ya le cortó un pie a su hermano y vio a su padre suicidarse en frente de él. Que sigue? Su madre se fuga con un pistolero, un bandolero de la época. Consecuencia lógica. Un, güi, un Billy de Kid cualquiera del un, viejo un, este. Un zarco gringo, digámoslo, para hacerlo más mexicano. Mientras tanto, su hermano, el, el mutilado, se hace sacerdote jesuita y se va a pregonar los salmos con su pata coja por los caminos de Dios. Qué buena forma de pregonarlo. Pero Ambrosi también tenía una hermana. Su hermana se llamaba Cleopatra, ni más ni menos. Ella decide hacerse misionera. Y se va a África a tratar de convertir a los negritos caníbales que tanto abundan por allá. En este punto, amable Escucha, sí, me dirijo usted y si sí cree que le estamos tomando el pelo y inventando todo este montón de excentricidades. No, puede usted buscarlo en una fuente confiable, tan confiable como las arcas del Vaticano o Wikipedia, en dado caso. Wikipedia es la opción más cercana. Porque... porque ahí no paró la excentricidad de la y no, su lo, familia. La hermanita que estaba ya atendiendo a estos negritos que sus almas estaban tan negras como su piel y perdidas, tratando de reconfortarlos y llevarlos por el camino del cristianismo de Dios Padre, resulta que se la comen. Eh, y no se la comieron a besos. Y, ¿O se la comieron albures? Albures tampoco, no. Se uh -huh. la comieron literalmente en la cena. ¿En hornito y toda la cosa? No tenían horno los pobres porque no conocen la tecnología, pero la adoraron en un palito. Es que el suflé de misionero cristiano siempre ha sido un manjar muy apreciado en África. Ah, claro, además recordarás que Cleopatra se bañaba con leche, entonces esta Cleopatra debía tener la piel muy blandita. Bueno, mientras la hermana de Ambrose se era devorada por caníbales africanos, el buen Ambrosibir luchó en la, gre en la guerra de secesión de Estados Unidos... Esta guerra que, como ustedes sabrán, si sí saben la historia de Estados Unidos... Y si no saben, pues no lo sabrán, pero ya lo vamos a saber. Y si no, el tío Sam nos paga para, para platicarles episodios de la guerra de Estados Unidos. Por eso es que usted está Unidos? escuchando de fondo el himno nacional de los Estados Unidos. Ah, no, no, no es cierto, no, está no Bueno, salve USA, pero bien, a recibido lucha en la... En la guerra de secesión, de secesión. En la... donde se enfrenta el norte contra el sur, con la cuestión de los del esclavismo de por medio... Y Ambrose se une al sur, él es del ejército confederado y lucha a su lado. A Ambrose le gustaba ser contreras. Sí, creo que a Ambrose Birse le gustaba la guerra y si no encontraba guerra, pues él la buscaba, como vamos a ver a continuación. Eh, después Ambrose Birse empieza una carrera en los diarios, él es a la par, él es conocido como literato también por su carrera como periodista. Hacía crucigramas y refrán. Sopas de letras. Sopas de letras, sobre todo. Escribía sobre el clima. Sí, él es... Eh, Ambros es el inventor de los haikus. No sé si lo sepan, él fue el primero que puso un haiku en un periódico. ¿Y qué haiku era ese, mi estimado Topo? Eh, 4, 5, 7, 8, 9, 7, 7, 7, 5. Oh, wow. Era realmente muy profundo y filosófico. Sí, y... <risa> Ah, no, no quería decir haiku, quería decir sodoku Ah, no, con razón, ya decía yo que los haiku se hacen con palabras ah, Sí, con quería números. decir sodoku así A menos que las palabras, que los números sean solo las palabras Y eso ya lo haría un haiku muy complicado, pero dejemos de en paz Si Sí, esto no haikus. tiene nada que ver, el haiku y y sodokus. ¿Qué fue de la vida de Ambrose Beers? Ah, el buen Ambrose Beers no se conformó con ser un periodista, haberle cortado la pierna a su hermano, ver a su padre suicidarse frente a él, que su hermano se fuera de... su hermana fuera devorada por Eso los bastaba canales. para años de terapia con Freud. Ay, Freud habría sido tan feliz Pero con no él. le bastó a Ambrose ¿Qué fue lo siguiente? Ambrose Beers se fue a Inglaterra. ¿Y a Jack? ¿A quién crees que conoció? Eh, no sé, ¿a Santa Claus? A Santa Claus, claro que sí, el Santa Claus de los anarquistas, el wow. ni más ni menos que el grandísimo Bakunin. ¡Bakunin! Sí, y Bakunin lo convenció de hacer un plan. ¿Qué plan crees que era ese? Eh, no sé, quizás le dijo, ¿qué crees que vamos a hacer hoy en la noche, Bakunin? Lo convenció de comer natillas con leche. Natillas las favoritas del buen virus. Ah, claro. Y además de eso, también le propuso asesinar al papa. Claro, porque nada va mejor con unas buenas natillas que asesinar a un papa. Si tú mezclas la natilla de leche con sangre papal, realmente queda un platillo exquisito. Eh, no lo creo, pero quizá puedas matar vampiros con eso. Bien. Eh, Una buena forma de envenenar vampiros. Perdónenme. Que, cierto, en el los envenenamientos están de moda, ya ves que intentaron envenenar al Dalai Lama. Dios santo, mejor el Dalai Lama que Carlos Fuentes. Lo curioso es que tratan de envenenar al Dalai Lama y Carlos Fuentes muere. Quizás Carlos Fuentes comió la comida envenenada de Dalai Lama. de la estaba con Carlos Fuentes mientras lo trataba. Bueno, de no asesinar. lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Ambrosio y Bills intentó matar a Pío Nono, a Pío Noveno. Pío Pan... Nono, qué bonito nombre. Pío Nono, así le decía a su madre. Así Pío le decía no, a mi tío, no, Pío Nono. Pío Nono. ¿Quieres conocer al Pio no no? Pero bien, no, bueno, aparentemente sí. falló, pero deseo comentarle a usted y comentarle a todos nuestros radioescuchas Escuchas que no es el primer literato que intenta matar a un papa. ¿Cómo? ¿Quién lo intentó no, antes? No, los literatos aparentemente tienen una mala relación con el papa. Quizás el papa es un crítico es que muy el... severo de literatura. Debe ser, o todos los, todos los literatos están celosos de la Biblia. Todos quisieron escribir la Biblia, pero nadie la escribió. Ellos sí. Tú escribiste la Biblia, sí, me das tu autógrafo, soy Dios Oh Dios, gracias, lo he conocido Pero Regresando de estos delirios mesi mesiánicos Sí, tenemos incluso un escritor mexicano eh, Teresa de Mier, eh, se me va el nombre en parte Fray, Fray, Arbando. Arbando, Fray Servando Teresa de Mier, ese prerevolucionario mexicano Intentó matar a un papa de su época Estuvo entre las... la conflagración que intentó matarlo Aparentemente lo intentaron mediante pellizcos en el antebrazo Y pues no funcionó Pero lo intentaron y tengo entendido que otros escritores no sé si está inventando y si está inventando solamente hay un hombre en esta tierra que me puede desmentir. Ese soy yo. No, un amigo que me lo dijo y quizás él sí está inventando. Tengo entendido que José Revueltas, este otro escritor mexicano, también estuvo. José Revueltas, el autor de los de abajo. Eh, no, no. José Revueltas no es el autor de los de abajo. Es, eh... De los de arriba. Eh, no, ni de los de ¿Ni los del medio. <risa> no. José Revueltas creo que también intentó. Los de abajo es Martín Luis Guzmán. No, tampoco. No, es... por Dios, Martín Luis Guzmán. Sí, que, ¿Qué el, me estás diciendo? En el momento de la muerte de Carlos Fuentes sacamos toda nuestra ignorancia de literatura mexicana. Perdónanos, Fuentes. ¿Por qué te perdimos? Regresemos a la biografía sí, de Ambros a, a los revolucionarios. ¿Qué importa? ¿Qué, ¿qué más de... da quién quiso matar al Papa? Nadie lo consiguió. Nadie lo ha conseguido hasta Eso el es momento. Eso es muy importante. En 1905, imagínate que Ambrose y Beers se hace amante de una actriz, pero esta actriz no era una, una actriz cualquiera, sino que era una actriz nativa de los Estados Unidos. Ella vivía en una reserva Era una nativa americana, era Pocahontas. Sam se se, enamoró, se de de que Pocahontas. enamoró de Pocahontas. ¿Qué, ¿Cuánta gente en su vida puede decir yo anduve con Ajá, Pocahontas? Luego de haber intentado matar al Papa, no, regresé a América. No con... ah. Incluso creo que... Ambro Sivirso estuvo viviendo en la reserva India con su esposa, con la que tuvo dos hijos. Dos hijos, los cuales fueron muertos muy rápidamente. Sí, tampoco no acabaron muy bien los dos hijos de Ambro No, uno murió en pleito de cantina y el otro murió por una sobredosis de cocaína. Sí, unos juniors, como... Sí. Que hubieran enorgullecido ¿sabes a su qué padre. Pasa? Lo que pasa es que ellos sí asistían a terapia con Freud y Freud les recomendó la cocaína para desestresarse. Ah, Freud era un gran consumidor de cocaína. C tampoco Freud lo estamos el, inventando. Casi fue el descubridor de la cocaína y le echa la culpa de no haberlo Logrado a su novia Marta eh, Es que las mujeres siempre impiden Que descubras buenas y drogas si, Y si no, pregúntale a Freud Pero bueno, dejemos a Freud también en paz Y los problemas de los hijos de Ambrose ¿Qué Birtz? pasó luego de que murieron sus hijos, Topo? Pues los enterraron ¿Los enterraron? Sí, sí, ¿No, sí, ¿no sí, hicieron bro. novenario ni nada? Y no, pues sí, aparentemente sí, tomaron café, galletitas, lo de costumbre... Terrones de azúcar. Terrones de, No, Ambros y Beers no le gustaba los... Ah, prefería su café ácido. Su café ácido, como todos aquí. Claro, todo el mundo prefiere ácido. el café ácido. No, después de que Ambros y Beers se queda sin sus hijos y pues ya después de una vida tan vasta, o sea, ¿qué le faltaba por vivir?, Y decíamos, había estado en la guerra de los confederados, eh, decide buscar otra guerra, una nueva guerra. Unos nuevos horizontes, una guerra totalmente Una nueva novedosa. frontera, digamos, y es cuando en 1913 viene hacia México y se une a la Revolución Mexicana. Y es aquí precisamente cuando lo toma la obra de, de Carlos Fuentes en Gringo Viejo... Es en este momento donde la historia de Ambros y Beers termina y comienza la historia de Ambros y Beers contada por Carlos Fuentes. Sí, ya el, el tono de leyenda casi alrededor de este escritor norteamericano que nunca se supo bien a bien qué fue de él. Su suerte aquí en México murió en la bola, en lo que llamaban la bola. Se supo que llegó a la bola, que se entrevistó incluso con Pancho Villa, pero no sabemos qué pasó después con él. Y... Incluso hay la versión de que Pancho Villa lo mató personalmente Claro, y por un conflicto de faldas, que en aquel tiempo eran faldas muy largas eh, faldas de Adelitas De casi. Adelita, claro Con claro, trenzas, sí. pero ¿quién no mata por una falda de Adelita con trenzas? No, bueno, eh, eh, supongo que Pancho Villa no era de esos, Pancho Villa sí mataba por una falda de Adelita Eh, sí, yo sabía otra, otra versión que Ambro Sivir le... por favor, señor eh, Topo eh, eh, aquí... Está bien, eh, Ambrose Siviris le dijo con ese tono cínico que ya veremos más adelante que caracterizaba a Ambro le dijo a Pancho Villa que la revolución era, era verdaderamente una cosa de niños. ¿Una cosa de niños? ¿Estaba llamando niño a Pancho sí, Villa? Sí, o sea, le dijo que era como que la comparó con la guerra de, de Estados Unidos, la guerra civil norteamericana y le dijo que aquello era como jugar al, a la pégala, que era un vil policías y ladrones. Al tú la traes. Al tú la traes y yo la llevo. Y, y máscate esta. Y me masco la otra. Y dejándonos de mascadas, pues sabemos que... Pancho Villa era un hombre de pocas pulgas. Pero muchas balas. Tenía espuela y caballos. Y un gringo, ese gringo no le iba a venir a decir que... por Dios, por mucha guerra civil que haya vivido, no me va a venir a pisotear mi revolución. Sí, o sea, ¿qué le pasa? O sea, tú mataste a... Tú intentaste matar al papa, pero yo intenté matar a... Pero yo te voy a matar a ti. Y fue entonces cuando Pancho Villa sacó su revólver y se lo vació todito a Ambro Civil. Mientras una guitarra tocabas. ...con mucha tristeza. Y Pancho Villa dijo... ...callen esa puerca guitarra... ...me gusta matar en silencio. Pero eso es solo leyenda, señores. De eso no sabemos nada realmente. Si a usted le interesa eso, ...lea Gringo Viejo de... ...de, de Carlos, Carlos Fuentes. Hay incluso una película llevada... ...fue llevada al cine por los norteamericanos... ...esta novela. ¿Qué? Tenía entendido que Carlos Fuentes... ...tuvo que ver algo en la elaboración. Carlos de... Fuentes era el mejor vendedor de sí mismo. Sí, por cierto en, la, en el... En el libro de Gringo Viejo la versión que se cuenta es el lío de faldas, ¿no? Tengo entendido. Se cuentan las dos porque eh, a Carlos Fuentes le gusta la intertextualidad, entonces aunque te cuenta el lío de faldas con esta mujer que era, por cierto, una periodista norteamericana oh, también, mira nada más. Te, te habla de que él se enfrentaba con Pancho Villa y tenía reuniones secretas en las que discutían sobre la Revolución Mexicana. Pues puede ser, si lo podemos imaginar como un conocedor de revoluciones y de revueltas. Estuvo con este anarquista que, que mencionabas el nombre de Pokémon. El señor Bakunin. Bakunin. ¿qué Bakunin, Moon como, lo Bakunin conocen. Moon, como lo conocen uh -huh. los grupos socialistas. Sí, sí. Si dejamos de transmitir es porque esta radio fue destruida por una bomba anarquista. Eh, bien, entonces decíamos, oh, esto menciona de Carlos Fuentes, podríamos haber un leve paréntesis para hablar de los métodos narrativos de Carlos Fuentes, son muy interesantes y un ejemplo es, es ese de, de Gringo Viejo, encontramos una serie de historias entreveradas y superpuestas unas sobre otras A fin de cuentas que uno no sabe a ciencia cierta lo que está leyendo. Efectivamente, uno no sabe lo que está leyendo y muchas veces no sabe ni lo que está escuchando. Por eso, luego de escuchar toda esta gran biografía que hemos comentado de Ambros y Beers, es el momento de pasar a música, mi estimado Topo. Vamos a escuchar una, una vida que bien podría ser la de Ambrose Bierce. Esta vida múltiple que tuvo Ambrose Bierce con todos sus aspectos, que muchos los omitimos porque tampoco dijimos que fue zapatero y vendedor de casas y otros Ah, y él inventó cosas. el chupón para los bebés. Sí, igual que el excusado. Pero bien, de todas estas vidas de Ambrose Bierce, quizá alguna las canta... Joaquín Sabina. En esta canción que se llama... La del pirata cojo. Con pata de pal. ¿No nos extendimos de mal? No sé, como si ¿sí estuvo bien? De repente sentí que se nos estaba como que alargando ¿Qué pasó? Ponte los audífonos, güey <risa> Se me calientan las orejas <risa> Enrique Ah, la silla del águila De, sí, de, de Carlos Fuentes, ¿no? Ajá, Peña Nieto ah, Peña Nieto se conmovió de la muerte de Carlos no, pues, Fuentes ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? Que Carlos Fuentes realmente murió Antes de ver presidente a Enrique Peña Nieto Como era su Pero santa el, voluntad ¿Su santa voluntad lo quería? Él no quería ver ah, a Peña Nieto como presidente pues, Quizás se suicidó wey, voluntariamente <risa> Vio las encuestas <risa> <risa> Se produjo un infarto ¿Qué sigue ganando este? Ramona, Ramona <risa> No me pases la medicina, déjame morir. La escupió, güey. La escupió era un momento tan triste. ¡Ah, no, sí! Ah, <risa> no, vamos, ya. Okay. ¿Eh, ¿Hago el regreso? Haz el regreso, por favor. Eh, muy bien, ahí vamos. Eh. Hemos regresado al tercer bloque de Café Ácido. Si nos sigue escuchando, nos estará escuchando. Si está haciendo cosas mejores, pues no lo culpo. Lave los platos o... Agua, cualquier otra cosa Recoja mejor. la caca del perro, eso es bastante productivo Sí, mejor que escucharnos y seguir escuchando Sobre Ambros y Beers, Pero antes de hablar de Ambros y Beers queremos... claro, claro. Quiero, quiero compartir con ustedes Un dato de vital importancia En el mundo moderno Hoy estaba hojeando, mi estimado Topo Uno de los libros que existen en tu vasta biblioteca personal Y subterránea biblioteca tu subter, Bueno, en la subterránea no suelo meterme Más que en ocasiones especiales Pero ahí encontré este dato bonito ¿Sabían ustedes que el, el Asmosaurus, sí, el Asmosaurus, era el animal con el cuello más largo en su tiempo? Su cuello era mucho más largo que su, que su cuerpo y tenía 75 vértebras. Yo no sé cuántas vértebras. ¿75 vértebras? Vertebras. Efectivamente, no sé cuántas vértebras tenga un cuello humano, pero 75 no tiene. Eh, no lo sé, hay de cuellos a cuellos, pero usted acaba de recibir un dato totalmente fuera de lugar en este programa. Así es Esperamos continuame. que lo haya disfrutado Anótelo, puede servirle en algún momento Sí, regresamos a hablar de Ambrose Birs Y ya le hemos dicho todo, todo esto que pasó a Ambrose Birs Que da para una novela Quizá incluso para un mal episodio De lo que callamos los escritores norteamericanos ¿Ese programa existe? Eh, no, pero lo quisiera proponer para... Podríamos producirlo, hay que proponérselo a la gente de Radio O Conseguro. a cada quien su premio Nobel de Literatura o oh, cada quien su revolución? Cada quien su revolución. Para hacerlo un poco más socialista. Sí, pero bueno, qué más da, no nos interesa. Dejemos la vida, continuemos. Dejemos con de divagar y divaguemos sobre la literatura de Ambros y Beers. La grande y vasta literatura Ajá, de Ambro Sibirso. No, no tan basta Ni tan grande, ni tan pero gran... tenemos pero que buena. Este tipo de cosas. Sí, ojalá la sí, tenemos que Estamos engordar el caldo. con el autor. Sí, sí, sí. Si a usted le decimos, ah, no, es muy ¿Qué clase, pequeña la ¿qué obra. ¿Qué credibilidad y... tendríamos si le dijéramos que Ambro Sibirso solo escribió cuatro libros? Ajá, sí, no, escribió muchísimo, sí, todo Sí, claro, toda bueno. su vida. Y you no, know, estábamos antes de este programa, sí, porque hay un antes de este programa, no crea que existimos en esta cabina per se y le hablamos así nada más. Estábamos buscando una manera de caracterizar esta la literatura de Ambrosio. Y nos Beers. preguntábamos cuál era la alegoría perfecta para encaminarlo a usted, estimado Radio Escucha, a la lectura veraz. de Gambros y, y después de intentar hacerlo a través de cientos de teorías y de maneras diversas... Repasamos desde los clásicos hasta los posmodernos Sí, llegamos a la conclusión de decir que es más o menos como Edgar Allan Poe. Ajá, es lo mejor que podemos decir de sí. Birs Si usted ha leído a Edgar Allan Poe, tenga en cuenta que encontrará algo parecido. Sí. No, ya, ya, hablando en serio, este parecido con Edgar Allan Poe, que quizás sea la mejor manera siempre acercar unos autores con otros... Se basa en este tono extraño de Ambrosio Virre, él escoge ciertos temas extraños de lo que no sucede muy a menudo, lo que no se ve todos los días, pero que sin embargo está allí, Ajá, que puede suceder y que sucede incluso. Y también lo lo trata con este tono lúgubre, un tanto espectral, que nos hace sentir ñañaras en el occipucio. Bueno, las ñañaras ya se sienten en el occipucio desde el principio. Sobre todo si usted tiene almorranas, pero digamos que le enrojece en sus almorranas con ah, la literatura qué de Ambrosio Sí, por, sobre todo porque Ambro Sivir se dice que es irritante, es un escritor irritante y cínico. Él no le importa mofarse de ciertas moralidades establecidas. Por supuesto que no, él, él habla sin pelos en es la lengua. Es como este ¿verdad? café como ácido. Como este café ácido. Pero de topo, ahora que hablamos de los estilos literarios de Ambrose Sivir, me gustaría comentar que quizá con la vida que llevó este hombre tan, tan excéntrica bueno, es que... como la hemos narrado en el anterior e bloque... Quizá él no creía que hacía literatura fantástica. Quizá él creía que hacía un costumbrismo bilibular. Es que quizás con, con esa vida, sí, cualquier cosa estrafalaria que escribas te puede ser como tu diario, una sí, cotidianidad. es como esa bonita novela, el diario de Daniela. Eh, no lo he leído. ¿qué? no es una ¿No es una de esas películas que pasan muy tarde en el Golden? Oh, oh perdón. Ah, sí. No, dejemos eso. Hacemos de una pausa sobre el soft porno y volvemos sobre Amorosibir. Él no es soft porno. Eh... Decíamos que su vida de cierta manera influyó en sus obras, por ejemplo, tiene una compilación de cuentos llamados eh, Cuentos de Soldados y Civiles donde relata varios aspectos de esta guerra de la que fue parte con los confederados. En uno que se llama Escaramuza cuenta una historia en la que se encuentran los dos ejércitos pero no estaba contemplado que se encontraran ese día. Entonces todo se termina en una simple escaramuza. Se muestran unos a otros sus caballos, dan algunos trotes ligeros en frente de ellos, pero nunca pelean. Y creo que se dispara, ¿no? Sin mucho ánimo de... Sí, no, sin, sin ganas de matar a nadie. Sí, entonces él se va como estas situaciones extrañas de la guerra o escalofriantes. Eh... No recuerdo el título de un libro que quería come... de uno de esos cuentos que quería comentar. Y merecería sentarme sobre una tabla llena de clavos por no recordarlo en este no momento. No se preocupen, yo le proporcionaré la tabla. Pero que sean clavos gruesos, ven. y como te gustan, gruesos y picudos. Regresemos de este momento casi polopolesco. Y decíamos de Ambrosibir que en este cuento, que no recuerdo el título, maneja una situación muy parecida al Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe, una situación límite donde el peligro se cierne sobre... Sobre el personaje Sobre el protagonista Sobre el protagonista Es un hombre Un francotirador Un sniper como Un sniper, sniper. Al, al estilo moderno Sí, lado. si usted quiere con, eh, Conquistar a una mujer Dígale Yo soy sniper Aunque uh -huh. sea en el Contra Striker, pero soy Sniper. Bueno, el ser Sniper en Contra es, eh, es bastante... Ya es algo. Bien, entonces tenemos a este disparador, este francotirador, apostado en una casa a punto de disparar, cuando esta se derrumba y él queda atrapado entre los escombros. ¿Se habrá subido en la casa Usher, acaso? Eh, quizás la casa de Poe. El caso es que queda en una situación donde cualquier mínimo movimiento para librarse de los escombros produciría que el, armas, que el arma que quedó fijamente apuntándolo ah, se disparara. Frente. A su frente, casualmente, ¿Qué, esas cosas por curiosas, conveniencia tú, literaria, se digamos. Se pregunta, Dios, ¿por qué demonios quedó el rifle de frente a mí Ajá. y a, directo al, al, al medio de mi frente? Sí, ¿por qué no al dedo gordo del pie? O sea, si fuera el dedo gordo me muevo y no pasa nada. Sí, pero el caso es que el tipo se puede disparar a la cabeza y esa es la situación que maneja. Ese es el momento que narra en este cuento Ambros Eh, también tiene otros cuentos, también es muy conocido por su literatura fantástica, literatura de fantasmas. Su literatura de fantasmas, que, que cuando decimos fantástico no nos referimos precisamente a fantasmas, pero los fantasmas suelen entrar en la categoría. Los fantasmas son parte de lo fantástico y cuando usted escuche fantástico, literatura fantástica, no piense siempre, no sé, en Tinkerbell, Linaritas... En En Gasparino. En Gasparino, qué sé yo. No, no, no. Nada. Es, es, puedes entrar dentro de este Digamos genio, que... El, pero no solo eso. La literatura de ese tipo, por ejemplo, pensemos, Peter Pan es maravillosa, es el mundo maravilloso. Lo fantástico es aquellos relatos donde se abre la posibilidad de algo sobrenatural. Y es lo que maneja Ambrose Birch, por ejemplo, recuerdo su relato, Un Habitante de Carcosa. Es de un hombre que despierta... parecería que lo debíamos de haber citado en el otro programa, parece que despierta en otro mundo, en otra realidad. Y se da cuenta que ha, que ha regresado un pasado fantasmal, donde está en Carcosa, una antigua ciudad que en nuestro momento está desaparecida. Entonces, en, este, en esta visita que le hace, convive con fantasmas y otros seres de ese tipo. ¿Algo así como Pedro Páramo? Eh, como Pedro Páramo, pero sin menos Páramo. Sin páramo, claro. En Carcosa. En Carcosa, sí. Y no comala. Pero, pero ahora que menciona a Pedro Páramo y hablamos de Virs y de Carlos Fuentes, podemos hablar de esa relación que siempre ha habido entre literatos de diferentes países. ¿Qué sería de Carlos Fuentes sin la literatura inglesa de la que se nutrió, por ejemplo, William Faulkner? Ajá, esta literatura norteamericana que siempre fue la, la gran raíz de Carlos Fuentes. ¿Qué sería de Carlos Fuentes sin luz de agosto, por ejemplo, o mientras agonizo del buen William Faulkner? De Faulkner, que creo que incluso que hay cierta relación entre mientras agonizo y la muerte de Artemio Cruz, ¿no? Esta narración en tiempos de una muerte que se viene uh -huh. sucediendo, o la sucedanidad de una muerte. Diga sucedanidad la, la conmigo. La crónica minuciosa de la muerte, de, en este caso de Artemio Cruz. ¿Pero cuál era la palabra que querías que repitiéramos, Topo? No recuerdo si sudoroso o su seidanidad. Puede ser Digamos, sudoroso. Una sucedanidad sudorosa. Una sucede Como cuando vas en el ¿En tren verdad? y dices, llevo una sucedanidad su O cuando sudorosa. usted se sube al 380, lleva ahí una sudorosa sucedanidad. O sea, que es parada es tras parada de camión y usted va sudoroso. Y en la parada va sudando. En la parada. Bueno, y siguiendo con este programa sobre lo sudado que es viajar en camiones, vamos a. Ah, no, no. no, no, no <risa> me, me están informando de última hora que el programa trata sobre Ambrosibir. Vamos a pasar a hablar de la monje, eh, el monje y la el hija, y de la hija verdugo. del verdugo. Eh, creo que es la única novela de Ambrose y Beers Efectivamente, hasta donde conocemos, hasta donde llegan los alcances editoriales de este programa Tan seriamente preparado para todos ustedes, sí Que es nuestros alcances editoriales son como tres librerías de usados en el centro Ajá. Oh, así, Y el, el pequeño librero que cada uno tiene Así que no no, no son muy grandes las expectativas Pero ¿qué más tiene usted? Así que aférrese a nosotros cómo se aferra a ese amor triste y melancólico que tiene Como el del de monje y la hija del verdugo. Exactamente, el monje y la hija del verdugo es una de esas historias al estilo de Shakespeare, un amor imposible, un, un amor que por condiciones sociales está completamente prohibido para ambos. Pero es manejado con cierto morbo, con cierta perversidad. El amor al que nos referimos es de un sacerdote, un monje, un joven monje si mal no recuerdo, ¿Un joven monje? que siente cierta atracción por la hija del verdugo, que ya en ese momento ya se maneja cierto tabú. Por al ser la hija de un verdugo pare, hay cierto recelo social hacia ella sí, porque, por la actividad que desempeña. Por ejemplo, en Romeo y Julieta son rivales de familia porque la familia tiene conflictos de honor unos con otros. En este caso el, el conflicto es moral porque un monje, una persona que está dedicada a Dios, que debe ser la, la pureza y un ejemplo de, de moral, se enamora precisamente, que ya enamorarse está mal para un monje... pero se enamora precisamente de la, la mujer, mujer de más impura que existe, que es la hija del verdugo, ese ser que está destinado a matar a otros seres humanos. Sí, y aparte el monje es testigo en varios momentos de, de cómo esta mujer va despertando la libido de otros hombres, entonces eh, se siente, él está en una tensión constante entre si está salvando el alma de esta mujer al alejarla de los otros hombres o realmente se la está ligando porque quiere tirársela. Y ahí está entre el conflicto personal, el ego, el egoísmo, y esa natural tendencia de los monjes a llevarle almas al Señor. Y usted mencionó a Shakespeare, es bueno mencionar a Shakespeare, porque cuando uno menciona a Shakespeare puede decir Shakespeare bla bla bla bla bla, y todo mundo le creerá. Sí, y podemos hacer bla bla bla bla todo el programa. Shakespeare bla bla bla bla bla. Y entonces Shakespeare bla bla bla bla bla. Y entonces Shakespeare bla bla bla bla bla. Oye, el enemigo de Shakespeare bla bla bla bla. Dejemos eso por Dios, pero para relacionar el monje, la hija del verdugo con otra literatura, también podemos mencionar obras de de la literatura gótica como El monje de C.S. Lewis. Es bastante diferente el título. Una cosa bárbara. Y otra novela de Hoffman, que se llama Los elixires del diablo. Hoffmann. ¿Es alemán? Eh, sí, ¿Cómo, ¿cómo lo sabe? ¿Su alemanesco nombre, Hoffman, le dice algo? Sí, definitivamente. ¿Wagner le suena como salvadoreño? Wagner, eh, bueno, Wagner Love es realmente eh, brasileño. brasileño. Y el doctor Wagner es y, mexicano. Y el Dr. Wagner es mexicano, entonces los nombres no nos dicen nada, por eso hago esta pregunta. Eh, bueno, pero para no confundir a nuestro auditorio, mencionamos estas obras que también puede conseguir y ser de su agrado... El monje, la hija del verdugo, el, los, monje, el monje, los elixires del diablo. ¿Qué iba usted? Eh, iba a recordar los cuentos de soldados y civiles, que es bastante popular en, entre Ah, minorías. sí, lo encuentra. Yo les iba a mencionar estas tres novelas porque todas ellas tienen este juego de un hombre religioso tentado por una mujer que puede ser el mal o representa en cierta medida el mal. Sí, el mal siempre es representado por una mujer. Pero volviendo a Ambrose Birs. Creo que tendríamos que mencionar el gran trabajo por el que es conocido en la literatura. Eh, ¿Hacer buenos raspados de merengue? Los raspados de merengue y la forma en que encuadernaba. Tenía una aguja fantástica. Fantástica para la encuadernación. Sí. No, ¿realmente usted iba a decir algo? Yo iba a decir algo. Yo quería recordar el, el Diccionario del Diablo, que es una, una gran serie de definiciones que el buen Ambros y Beers escribió durante su vida y publicó en diferentes periódicos. Y que abordaremos, y si mal no me parece, y si usted no me cambia la sopa, lo abordaremos en el siguiente bloque. No le cambiaré la sopa, dejaré que la tomemos el próximo bloque. Y también yo quería mencionar otra cosa, también Ambrosius Sivirce es conocido por una serie de fábulas que hace y creo escribió que... Fabulas. Escribió fábulas. Escribió fábulas, fue de Eso esos Eso es un pocos... dato nuevo para mí incluso. Sí, fue de esos... Hay muchos datos nuevos para usted, señor Julio, como ¿Cómo? que Australia es una isla. ¿Australia es una isla? Se lo juro, está no, rodeada no, totalmente por agua. ¿Australia es un estado de la India? No, Australia no es una península de la India. Australia... ¿Entonces por qué tiene tantas vacas? Eh, no, son canguros. ¿Oh, son canguros? Sí, sí ¿Eso sí, explica sí. por qué saltan de forma tan clínica? Es, es muy difícil ordeñar un canguro al diferencia de una vaca. Sí, porque una vez lo, lo intenté y quedé con un ojo morado. Bueno, no sabemos si Ambros y Virs usó canguros o vacas en sus fábulas, pero Ambros y Virs tiene una selección de fábulas eh, que se llaman las fábulas negras. También lo podemos invitar a usted a que les eche un ojo, porque en esas fábulas podemos encontrar ese gusto ácido de Amor Sivir, esa manera cínica de representar el mundo que veremos en el libro que usted nos comentaba de El diccionario del diablo diccionario Y así diablo. como las vacas pueden ser confundidas con, con los canguros Vamos a escuchar esto que es bastante norteño, digamos, al estilo de los Estados Unidos O más bien sureño de los, est sureño de los Estados Unidos Norteño para nosotros, sureño para los el Estados Unidos El norte y el sur se nos confunden Como en esa canción de Arjona, que es la que escucharemos? si ah, el escucharemos Arjona, por Dios, no podemos sí, no poner Arjona en este programa ¡Me voy! Vete pues, pero Arjona no se lo ha sonado Está bien, entonces vayamos Antes muere Carlos Oh. Uh, bueno, de todas formas no será sonado arjona en este b lugar. Vamos con Creedence y esto que es Born in the Bayou para esa. Que significa? Yo maté a tu vaca. En el bayou. <risa> en el bayou. Escuchemos a los Creedence. Está así siento que nos estamos quedando sin tema. <risa> es que es el, es el, <risa> el tema <risa> de <mí. risa> Pues vamos con el siguiente. Vámonos. ¿Tú haces la presentación? No, regresa. ¿Tú haces el regreso por eso? Ok, hago el regreso y te presento como un momento cultural con el toco. Si <risa> <¿Sí> quieres. <risa> ok, cuando querramos. Así que empezaré. Chau. Sure. Bien, estamos de regreso ya en este cuarto eh, bloque de café ácido, el último... Para ¿Contengan que usted... las lágrimas? Sí, por Dios, eh, lástima que se va terminando, pero no se preocupe, volveremos la próxima... Es semana. como el show de Porky, ¿recuerdas el show de Porky? Ah, cómo olvidar el show de Porky, yo siempre quise ser Porky... Eh, ¿Y empezaste a comer mucho? Sí, desgraciadamente, ahora tengo problemas con mi alimentación... Sí, muy triste, hablando de venas tapadas... Ah, las venas ni me digas, tengo que ir con el cardiólogo al rato... Pero dejemos mi salud en paz... Que a nadie le importa. Eh, a mí me importa, pero... Y a tu madre. A, a, a como que no escuché tu comentario. A ah, Ambros y no le hubiera importado tu salud. A Ambros y Biers le valdría ¿Qué queso, literalmente. ¿Qué me importa tu Ay, salud, me maldita mexicana? Me y déjame en paz. Ambros y Biers, como habíamos dicho, escribió un, un diccionario, un diccionario bastante largo con términos eh, muy coloquiales, pero que tomados en la pluma de Ambros y Biers resultan luminosos, severamente luminosos y novedosos. Pues, Vamos a iniciar con algunas definiciones. No sé si quisieras eh, compartirnos alguna, mi estimado Topo. Eh, pues yo les quisiera compartir una, pero no creo que se pueda por radio, así que les voy a dar algunas definiciones que nos parecen interesantes del, de este diccionario del diablo. Solo como acotación, ¿son definiciones o definiciones? Son definiciones, porque son bien diferentes de todo lo demás. Entonces, difieren de la difieren realidad Difieren de completa. la realidad completa, entonces son diferentes. Escuchemos estas definiciones. ¿Qué? ¿Qué le parecería alma, señor Julio? ¿Este cree tener alma. una alma? Pues yo creo que no tenemos alma, pero dígame, ¿qué pensaba Ambros y Virs del alma, si es que es usted tan amable de hacerlo? Bueno, Ambros y Virs decía, alma, entidad espiritual que ha provocado recias controversias. Platón sostenía que las almas que en una existencia previa, anterior a Atenas, habían vislumbrado mejor la verdad eterna, encarnaban en filósofos. Oh, wow. O sea... Y... Eso quiere decir que la, los filósofos tenían alma y los demás, ¿no? Eh, o que tenían mejores almas, que habían diferentes almas. Ver, en... Hasta en las almas hay clases. Ajá, o sea, hay clases de almas. Mira, sí, sí. Eh, eso me recuerda que Aristóteles realmente hizo una clasificación de las almas. O sea, que no es Chacota de Ambrosio. Civil. No, no, no, sí lo hizo. Ambrosio y Beers lo cuenta de una ah. forma graciosa, pero sí. Algo curioso es que Aristóteles le dio alma a los perros, pero no le dio alma a las mujeres. Ah, eso explicaría que las mujeres son unas desalmadas. Son unas desalmadas. eran la cosa que se mueve. Le llamaba la cosa rece Pero La se mueve. Perdón. Usted pregunta en su casa. Tengo un arma de primera. Tengo un mi alma, alma de ya segunda. Está ¿Y si fue usada por quién fue usada? Ajá. ¿Qué tal si tengo un alma traqueteada? ¿Le no suenan sí. las balatas a mi alma? ¿Le suenan las balas? Debería ir usted a que le alineen el el el diafragma porque su alma puede estar en peligro. Sí, que le alineen los chakras. Los chakras y que le den mantenimiento A su escape Sí, pero dejémonos de, de De vasofiedades, que no sé ni siquiera Si existe esa palabra, vasofiedades No existe, pero díganoslo por favor Digamos Estimado que Radio, escucha nuestra página En internet es Café Ácido en Facebook Ahí pónganos todas las estupideces que hemos Dicho, no, no, creo que haya Capacidad en gigabytes para Facebook de poner todas las estupideces Tiremos que hemos Facebook, dicho. no importa, seamos Un Anonymous público seamos que la gente el nuevo Anonymous. Inten ¿Por qué no? Anónimo intenta tirar al mundo civilizado a través del hackeo y nosotros intentamos tirar al mundo civilizado a través de este programa. A través de la cultura. Es una paradoja que a través de nuestro intento por culturalizar el mundo se caigan todas las redes. Nos va a llevar tiempo. Uh, tal vez. Digamos que es un intento simbólico y vayamos a la palabra símbolo, símbolo. en nuestro diccionario del diablo. ¿Qué nos puedes comentar? Eh, ¿Qué nos comenta, mejor dicho, Ambros y Birs acerca de la palabra símbolo? Pues si usted sigue haciendo tiempo diciendo tonterías en lo que yo encuentro la, la página, eso Ah, oh, perfecto. Sería... ¿Puedo, puedo hacer el tiempo y que usted... Más no si lo hace de cierta manera, en que el espectador no note que estoy, estoy buscando elegante. en el libro. Sí, por favor. Perfecto. Estararía. Escúchame usted. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas... Eso hubiera estado mejor que lo cantara cuando estábamos buscando... Alma. alma pero... pero Alma la encontraste muy rápido, así que no tuve que hacer esta. Es que es cosas. Alma mía. Alma mía. Alma mía fue la primera canción que escuchamos en este café ácido, interpretada ni más ni menos que por los toreros muertos. Perdón, por todos tus muertos. Los Toreros Muertos es otro grupo que ya tendremos oportunidad de escuchar. No encontré alma, pero encontré risa, porque todo esto seguramente ha llevado a la risa a nuestro auditorio. Si no lo ha llevado a la risa, debería llevarlo, porque fuimos realmente patéticos en O lo ha llevado momento. a cambiar de estación, no sé, pero ahora vamos o a escuchar O regrese, la si no se risa. va a perder la revenición de risa, según Ambrosibir, que es convulsión interna que produce una distorsión de los rasgos faciales y se acompaña de ruidos inarticulados. Es infecciosa y, aunque in intermitente, incurable. La tendencia a los ataques de risa es una de las características que distinguen al hombre de los animales, que se muestran no solo inaccesibles a la, a la provocación de su ejemplo, sino que inmunes a los microbios que originariamente provocaron la enfermedad. Y aquí Ambro Sevis nos pone el punto científico del momento, que la risa es una enfermedad contagiosa. Exacto, porque en los tiempos de Ambros y Vir, ya la ciencia era bastante adelantada y se esperaba curar todas las enfermedades, incluso la risa. Sí, la risa es una enfermedad que se puede ir curando a menos de que usted tenga el café ácido y lo movamos a otro momento de, de risa sin querer o de risa involuntaria. ¿Recuerda esta discusión de si la risa es lo que distingue al ser humano de todos los demás animales? En el libro de La Rosa, me lo recordó Ambros y Vir, se, Se intenta explicar si el ser humano es el único que ríe o todos los animales ríen. Incluso si Jesús rió. Jesús habrá reído alguna vez. ¿Le habrán hecho cosquillas en los pies? ¿Le habrán jugado alguna mala broma? Imagínese a Judas poniendo una tachuela en el asiento de Jesús. Si le pones una tachuela en el asiento de Jesús, Jesús te la aparece en el estómago. Y hubiera sido su último milagro. Una perforación gástrica, Judas. Definitivamente habría sido el milagro más inexplicable y fantástico de todos. Sí, pero... Denos otra definición, señor Julio, pues y usted bien. que si sí las encuentra rápidamente, sabiendo usar el diccionario. ¿Por qué hay que saber usar un diccionario y para eso primero hay que saberse el alfabeto? Así es, y como yo me sé el alfabeto, voy a utilizar en este momento mis conocimientos para leerle a usted una bonita definición. Esta definición, pues quizás de las más conocidas, pero la voy a leer de todas formas, porque ah, este café ácido ha lo hacemos los dos y los dos lo hemos decidido. Vamos a leer la definición de amor. Yo no lo decidí. No importa, yo lo decidí por los dos.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 Pues aquí puedes ver ese sentido del humor de Ambrosius donde pone en duda, ¿no? Un sentimiento que el Occidente tiene tan tan, tan enaltecido, tan occidentalizado en el... el el amor, porque al final, mi estimado topo, el, el amor es una enfermedad que se cura mediante el matrimonio. Oye, si no se cura mediante si el no matrimonio se cura Por lo menos queda la salida del divorcio, ¿no? Queda ¿Sí? ser como quimioterapia, verdaderamente. Es una terapia de amor intensiva, como diría el buen Gustavo Cerati, si no estuviera dormido. Eh, tenemos otra definición. Noten cómo omito los comentarios de mi amigo sobre la triste situación de Cerati... Fíjense cómo me da el avionazo. Porque creo que mi amigo es un bufón. ¿Un bufón? ¿Pero, ¿Pero quién es un bufón? ¿Qui ¿Quién, no es un ¿Quién bufón en esta, esta cabina vida? No es un bufón? En esta cabina me parece que yo, pero en esta vida, digámoslo, para ser más amables. Eh, bufón. Antiguamente funcionario adscrito a la corte de un rey, cuya función consistía en divertir a los cortesanos mediante actos y palabras ridículas, y cuyo absurdo era atestiguado por sus abigarradas vestiduras. Como el rey, en cambio, vestía con dignidad. El mundo tardó varios siglos en descubrir que su conducta y sus decretos eran lo bastante ridículos como para divertir no solo a la corte, sino a todo el mundo. Al bufón se le llamaba comúnmente tonto, pero los poetas y los novelistas se han complacido siempre en representarlo como una persona singularmente sabia e ingeniosa. Así que si esto tenemos como bufón... ¿Qué somos nosotros, bufones? ¿Nosotros somos unos bufones de la radio, acaso? ¿Somos bufonescos? ¿Usted siente que lo hacemos reír con nuestras divertidas ropas? No lo creo, porque no puede ver nuestras ropas, aunque ciertamente son muy divertidas, llenas de colores y cascabeles. ¿O acaso somos bufones porque bufamos de este lado del micrófono? No lo sé. Dejémonos de lado con los bufones y pasemos con los cagatintas. ¿Qué es un cagatinta? ¿Un pulpo es un cagatinta? cagatinta eh, un pulpo es un ejemplo de cagatinta, pero no estamos en un diccionario de zoología, mi estimado topo. Oh, discúlpeme. Este sé. es el diccionario del diablo. Cagatintas. Funcionario inútil que con frecuencia dirige un periódico. En esa función está estrechamente ligado al chantajista por el vínculo de la ocasional identidad. En realidad, el cagatintas no es más que el chantajista bajo otro aspecto, aunque este último aparece a menudo como una especie independiente. El cagatintismo es más despreciable que el chantaje, así como el estafador es más despreciable que el asaltante de caminos. Dios mío, más peligroso que un asaltante de caminos Imagínese que, usted, que el, ¿en tiempos modernos es el asaltante de camiones? El cagatintas podría ser... El, es peor que el asaltante de camiones, es esta persona que decide los encabezados, los titulares de El Universal, Milenio y todos estos periódicos. Eh... Pff. Son muy poderosos, ¿no? Debería usted llamarles cagatintas. Yo, como Pablo Boullosa en la dichosa palabra, yo no temo comprometer mi empleo y en este momento llamo cagatintas a todos esos ah, directores de pacotilla. Pero entonces si usted le llama cagatintas a todas esas personas, quizá podríamos expandir el, el término cagatintas. Expandámoslo. Expandamos el cagatintas, porque cagatintas quizás es cualquier persona que hace eso con la tinta, con el arte de la palabra, con... Escreta con con las palabras. Entonces podríamos llamar cagatintas a tanto autor de bestseller. Sí, Ambrosio vir llamaría cagatintas a Pablo Coelho. A Pablo Coelho. ¿Cómo se llama el del Código de Vinci? Uh, Dan, Dan Brown. A, a Carlos... Eh, no, eh, no, no. No, No Fuentes, no, no te preocupes. Este, Carlos es, Cuauhtémoc. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este hombre que escribió el, el, el, esta cosa sobre el alma. Que no, no sé es qué. un cagatintas. Es, es, es, esa, ¿A quién le ese importa? Ese verdadero desperdicio. Las miasmas de la literatura de supermercado. Creo creo que vamos a Este programa nos ha heredado un concepto. Que anote, por favor, Por usted. favor, téngalo usted muy en mente. Cagatintas. cagatintas. ¿Se entendió como esa persona que solo ha Con las palabras, eso, ¿no? Escretarlas, un cagatintas Y que sea esta la gran moraleja de este café ácido. Usted no sea un cagatinta. Sí, Dios. por favor, y como otra moraleja, los de Carlos Fuentes, que se nos acaba de ir, no Carlos sabemos Fuentes, a dónde. Que era un escritor, al fin y, y al cabo, un muy buen escritor. Un, él no era un cagatinta, él, él no realmente cagatintas. era un escritor, y quizás en este momento se esté encontrando, hoy o ayer, cuando sucedió, con este otro escritor, con Ambrose Birs. Quizás se han encontrado, pero eso ya nunca lo sabremos. Como Ambrose y Beers, nunca conoció la música de las Big Bangs, estas grandes musica, estas grandes bandas de jazz que surgieron en los 20s y los 30s porque él desapareció en la Revolución Mexicana. Vamos a escuchar en honor a este conocimiento que nunca tuvo Ambrose y Beers, una banda muy reciente que tiene un poco el estilo de esas bandas. Ellos se llaman nearer Zipper. Y vamos a escuchar este jazzcito para terminar con Café Ácido. Adelante, amigos. Nos vemos la próxima. Y si no, no. siempre lo pienso es una...